Bueno, tema fundamental que venimos hablando desde hace mucho tiempo y además, por suerte, tuvo media sanción ayer en la Cámara de Diputados porque si no, también había traído cola, ¿no?, la semana pasada porque yo estaba juntando un papel porque no sé qué, porque no sé cuánto no se pudo tratar este tema en el plenario eh, de la Cámara de Diputados. Hablamos de lo que ayer tuvo media sanción después de muchos muchas horas, eh, bastante largo fueron los debates, decíamos... Eh, lo comentábamos a la mañana, debates es enriquecedor estaba bueno que a veces dentro del mismo bloque no tenían la misma opinión, que no o sea, no no sea fue como en masa, eh, yo por ejemplo había un diputado que traía eh, lo que había dicho otro diputado, como que también me pareció como que se prestaron un poco más de atención entre todos, uh -huh. no es que habla el jefe de bancada y nosotros no, nos sentamos nomás. Sí. Hablaron entre todos, fue enriquecedor el debate en sí, uh -huh. y, uno, y uno, que a veces estaba escuchando o mirando la televisión, aprendía cosas. Por supuesto. Y vamos a hablar con una de las impulsoras de este proyecto, de ella pertenece obviamente a la Comisión Mujer, Niñez y Familia y Adolescencia, ella es del Frente para la Victoria, diputada nacional, la diputada Juliana de Itulio. Buen día, Geraldine Murizaz, Oscar Martínez, en Boráin, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. La saludamos. Buen día, ¿cómo les va? Cuéntenos un poco cómo fue, porque lo que nos decía Geraldine, diputada, es que si algo demostró el debate de ayer es que no hubo el ping-pong boca-river, ese de que yo mientras el otro habla no escucho y digo lo que tengo que decir, y etcétera, etcétera. No, fue una construcción de debate interesante, muy interesante. Uh -huh. La verdad es que es cierto que se generó ayer un un este fue interesante incluso verlo desde desde afuera. Yo me fui un ratito a mi a mi oficina y y, y puse el debate por televisión y lo miraba como espectadora, ¿no? Sí. Dije, bueno, es interesante. Está interesante la cosa, ¿no? No solo porque es como como un hecho muy muy importante, digamos, es el avance de la sociedad en un sentido. Para mí obviamente en el sentido de, del acceso irrestricto de los derechos a todos los argentinos y argentinas, pero además debates interesantes no debates profundos filosóficos ideológicos religiosos eh, de las libertades bueno fue fue un debate interesante y eso atravesó todos los bloques y Y bueno, sobre todo, además en un... yo yo recordaba ayer mientras lo veía por tele no no sí. no mientras estaban en el recinto hablando, sino mientras lo veía por tele sí sí pensar que que instalan desde algunos este enormes medios o monopolios que hay un clima de violencia en este país de desestabilización, no no se no, no se puede hablar nada, qué sé yo bueno me parecía que era como muy muy interesante lo que pasaba lo que pasaba ayer. Yo creo que las dos cosas son ciertas, diputada de Itulio, que, que hay medios que están crispando a, a la sociedad, hay políticos que también se ocupan de crispar a la sociedad, dirigentes de todo pelaje e índole, ¿no? Y, pero al fin y al cabo, me parece que... es una a... sociedad que avanza, ¿eh? Por supuesto que avanza, afortunadamente. Sí. Afortunadamente se impone sí, sí, sí. a este tipo De, de obstaculización ¿no? uh -huh. este, y cuando uno ve por ejemplo eh, que un debate como el de ayer es enriquecedor aporta circunstancias pone claridad en, en elementos que la gente del común tantas veces desconoce me parece que sería bueno salir de esta trampa mortal de seguir este, manipulando a la gente ¿no? que sí, en definitiva sí. es la destinataria de los desvelos Se supone de la dirigencia política, empresaria, sindical, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo, absolutamente de acuerdo con vos. De, sí. de modo que, a lo mejor, eh, eh, si alguien toma, toma nota de, de la característica del debate de ayer, a lo mejor se empieza un poquitito a modificar esta, esta mecánica y esta lógica de sistemático enfrentamiento que a lo único que lleva es a que nadie gane nada acá, ¿no? Pero bueno. Y hacer creo que ganó creo que ganó la sociedad yo una de las cosas que compartíamos entre muchos diputados y diputadas ayer en en el recinto y lo hicimos explícito en nuestros discursos es que a partir de hacer somos la sociedad argentina un poco mejor, realmente somos un poco mejor. Uh -huh construimos, hemos avanzado en construir un país más igualitario más justo, y cuando es igualitario para todos en el acceso a un derecho porque lo es en las obligaciones pero no lo es en los derechos uh -huh. eso nos beneficia a todos absolutamente a todos uh -huh. a todos quiero decir, no son, son beneficiados a partir de hacer y si hay una sanción definitiva de este, de este proyecto de ley los heteros, los homosexuales sino que somos todos beneficiados cuando uno Construye una sociedad sin restricciones de derechos, obviamente que avanza en un, la construcción de una sociedad más justa. Que Argentina sea uno de los pocos países del mundo que discute eso en sus parlamentos debe de llenar de orgullo a todos los argentinos y todas las argentinas. Uh -huh. Que el Estado Nacional se pregunte si tiene que seguir restringiendo el acceso a los derechos a una porción de la población o no, que ya no diga más que hay familias que le gustan, otras que no le gustan, que le sirven o que no le sirven, que le da derechos a todos los niños y niñas adoptados en el seno de, de, de familias, este de, de parejas del mismo sexo. Bueno, todo eso construye una sociedad mucho más igualitaria y es responsabilidad de la dirigencia política, y para eso estamos los diputados y diputadas de la Nación, De ejercer esa responsabilidad, mire yo juro por la Constitución nacional, y la verdad es que la Constitución a mí lo que me marca es el camino, la guía no el respeto y además hago este como, obviamente mi guía no de, uh -huh. de esa constitución y me obligó la Constitución Nacional a poder ser una de las coautoras de este proyecto y además este impulsoras y una ferviente militante digamos en el recinto. Sobre, sobre este proyecto. Uh -huh. Bueno, porque somos todos iguales ante la ley. Y como la verdad es que la legislación argentina, que además es laica, pero no le otorgaba el acceso a ese derecho en la legislación a una porción de la población, ni más ni menos que lo que tiene que hacer el Estado es corregir esos errores, de no son errores, sino que son... Este definiciones del Estado Bueno, tiene que corregir el rumbo de esas definiciones Para poder integrar a todo el mundo Pero fíjese que la Constitución es laica del año 94, ¿verdad? La ley es laica La ley, la legislación argentina es laica uh -huh. y, y diputados y diputadas de la Nación Más allá de, de su pertenencia religiosa La verdad es que Deben bregar por la laicidad de, de, esa, de, esa, de la legislación argentina y desde la moral laica, uh -huh. ¿no? que ese es el único lugar donde se puede construir para todos y todas. ¿no? Uh -huh. eh, usted hablaba de la igualdad y, y creo que este paso que ustedes han dado ayer eh, tiende a eso efectivamente, eh, más allá, más allá de cualquier otra circunstancia porque es un dato de la realidad que la homosexualidad existe, que las relaciones en, entre parejas eh, de un mismo sexo, personas de un mismo sexo, quiero decir, existe, no se puede tapar el sol con la mano y además hay que propender seguramente a hacer las cosas todos los días un poquito más fácil para el conjunto de la sociedad. Pero esa igualdad, diputada, y permítame que yo la lleve a otro tema, No, no, se, ...no se advierte en eh, la distribución de la riqueza... ...cuando uno ve en lo que se está convirtiendo... ...no sólo la ciudad de Buenos Aires... ...sino las principales ciudades... ...en materia de eh, gente en situación de calle... ...drogadicción a la, a, la luz, a la luz permanentemente... ...y la violencia que eso implica... ...con la desaparición de valores... ...ahí el Estado, no solo el nacional el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco le pone mano. ¿Qué, va, ¿Qué qué es lo que vamos a hacer para evitar eso? Porque más temprano que tarde estamos cerca de lo que en Centroamérica se llaman las pandillas de las maras. Y ahí agarrémonos, ¿eh? A ver, eh, yo insisto en que ayer hemos dado un paso enorme. Coincido, ciudad, ¿eh? Argentina, Coincido, no, no desvalorizo ni no quiero, no quiero embarrarle la cancha. No en este sentido, ¿no? La no, no. Argentina tiene todavía mucho para trabajar Sí, pero hemos retrocedido, diputada Yo creo que sí, que tiene mucho para trabajar Pero hemos retrocedido en ese aspecto puntual al que yo me refiero Nadie puede negar, y hoy está en la tapa de La Nación El diario La Nación pone un título en tapa que dice El efecto de la asignación por hijo llegó al consumo Y re, eh, destaca, pondera esta decisión que ha tomado el gobierno Que sin duda es positiva por lo menos a mi modo de ver. Ahora, en cuanto a lo que pasa en la calle con la consecuencia de violencia y de inseguridad, en eso tengo, eh, yo camino a la calle todos los días, seguramente usted también, tengo la, la, la, la confirmación de que hemos retrocedido. Bueno, el ingreso universal por hijo no solo llegó al consumo, sino que significativamente un 25% más de pibes y pibas hay en las escuelas. Eso sí, sí. no es poca cosa. No, claro no es que no. es solamente un tema de consumo. Claro de, que no. Y de cuánto acceso tengo yo a los bienes de consumo, ¿no? La verdad que eso es muy, muy importante. En términos de lo que significa la seguridad, bueno, hay cuestiones, yo quiero separar acá porque hay cuestiones propias de las grandes urbes ¿no? que tienen su su tratamiento absolutamente aparte en términos de seguridad y que son además producto de de diferentes este situaciones, no no, no hay una sola causa, sino hay una multiplicidad de causas. Totalmente. <ríe> y otro eh, perdón, y otro y otra situación es lo que pasa eh, en las este en algunas ciudades del interior o provincias de la Argentina donde por supuesto que hay mucho menos nivel de de delito ni de inseguridad. Uh -huh. Con respecto al tema de los pides en conflicto uh -huh. con la ley, me parece que es ahí donde, donde estabas apuntando. La verdad es que hay un proyecto que viene con media sanción del Senado, que uh -huh. estamos trabajando en la Cámara de Diputados, que es el régimen penal juvenil. Yo creo que ese sí es un instrumento absolutamente necesario. Ahí realmente podríamos seguir avanzando... Como, como sociedad hoy la verdad es que más allá de las situaciones de inseguridad que es que son ciertas aunque todavía tenemos niveles este los más bajos de américa latina incluso en la ciudad de buenos aires ¿no? incluso en la ciudad de buenos aires uh -huh. la verdad es que hay menores que tienen conflicto con la ley Y eso hay que poder resolverlo y, y hoy los chicos de están en el peor de los mundos porque lo único que los chicos que tienen conflictos con la ley estén en el peor de los mundos no tienen ni quién los defiendan de una obviamente ingresan a las a las comisarías o a los este de y también lo que es posible o lo que más este molesta a la sociedad es que entran por una puerta y salen por otra porque son menores y no pueden ser este juzgados Entonces, pero yo no estoy esta hablando... es una situación que puede saldarse... Diputado. Que debe ir saldándose... Por supuesto, pero yo me refería, que... me refería un poco más a las causas que a los... Eh, esos chicos hace hace generaciones que no saben lo que es el jefe de familia, el padre, del trabajo estable, la educación, la asistencia, no, en la y, salud... No, y, y, y no sabe lo que es un Estado que lo protege. Por eso en realidad también hablo del tema de un régimen penal juvenil. Incluso en la situación extrema de ser un, un chico que tiene conflicto con la ley. ya o sea, Por... no en la causa, sino en el momento específico de, del acto electivo, Ahora, si llegáramos a la decisión política de construir más fábricas que cárceles, por una parte, de reformar eh, el, el, el aporte tributario y aquellos que nunca han aportado nada y ganan cifras multimillonarias, lo hagan, yo creo, creo, humildemente creo, que la situación cambiaría, porque yo generaríamos acuerdo, educación, ¿no? generaríamos todo lo que es necesario. No, mirá, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero también, a ver, yo soy una diputada nacional del Frente para la Victoria, soy oficialista. Me, puedo puedo contar desde el 2003 hasta ahora este la dirección que ha tenido este gobierno en las innumerables cosas que hemos hecho en ese sentido. ¿no? Es que Estamos en un país mucho mejor del que recibimos y, por supuesto, mucho mejor que la década del 2001 y mucho mejor que en la década del 90 y, por supuesto... Este, creo que venimos trabajando en función de ir reparando algunas cuestiones históricas en este país. Creo, que poca, gente, la de la que, Ahora, creo que poca gente discute eso, ¿eh? Mm, creo bueno, que poca gente por lo discute. Eso, hay causas que son absolutamente diferentes. Y esas son las causas que son las que hay que, que poder que poder revisar y que poder trabajar mucho con mucho más seriedad. Y la verdad es que lo que yo sí creo es que solo un estado muy presente es el que puede resolver las iniquidades con con mucha este solidez y creo que hay que seguir profundizando en ese sentido lo que vos decía esto no es solamente un tema de de acceso a al consumo no el tema del ingreso universal sino que es lo que lo que significó que el 25% de de de pide pasa en las escuelas digamos eso es es muy importante y muy significativo. Bueno, hay que seguir protegiendo esta sociedad, tiene que proteger el Estado centralmente, pero esta sociedad tiene que proteger a su población, no solo protegerla de, de la inseguridad, hay que proteger a los a los a los menores, a los desprotegidos, y hay Que hacerlo. Y bueno, ¿cómo con... a, a su juicio cómo va que qué qué suerte va a correr el proyecto que ayer tuvo media sanción en diputados en el Senado? Bueno, yo espero que bien. La verdad es que creo que, por lo menos es un tema muy instalado, Me parece que tiene... Porque hay mucha presión para... para sí, hubo mucha presión sobre la Cámara de Diputados para que no se votara, ¿no? Sí, hubo mucha presión hasta último momento. ¿no? Por eso digo, sí, sí, está claro. La Iglesia redobló todos sus esfuerzos en esa, en esa dirección. Sí, sí. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, vamos a ver bueno. si se completa la obra allí en el Senado de la Nación. Diputada bueno. Di gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, y de mi parte, un abrazo a Zabalita. ¿eh? Bueno. Hasta siempre. Estábamos en comunicación telefónica con la diputada Juliana Ditulio del Frente para la Victoria. Ella pertenece a la Comisión Mujer, Niñez, Familia y Adolescencia, en esto que tiene que ver con lo que tuvo ayer media sanción del Senado el proyecto sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Otro Día